El trabajo ese,、eh, la reparación de, de un caño que se había que había roto、eh, la gente que está trabajando para hacer la, la parte de desagüe s p l u v i a l es una cañería que están haciendo. Y lo de acá d era Celestino Muñoz,、eh, se ha terminado el trabajo, hará más o menos una hora.、Eh, pensamos que iba a, quizás a llevar más tiempo, pero bueno, se pudo hacer el trabajo y quedando en forma definitiva, h e c h o no se hizo una. Una situación precaria y para después completarlo, si no se pudo avanzar como para terminar todo el trabajo. ¿Eso sigue s o e n d tranquilo i para la región de allí que b u e no no va a tener que estar esperando por ahí otra vez un nuevo corte por el lugar? ¿no? No, no, no, no, no, por el momento no, por lo menos no hay nada previsto. Espero que no se produzca este, ninguna otra rotura, pero por el momento este, está, digamos, respecto a esto está todo terminado. Decía hoy la mañana había afectado a varios barrios. a f e c t a r d o a varios barrios y no, no, no es que se hayan quedado sin agua, sino baja presión, sino porque había r algunos lugares p o r t a r determinadas medidas iban a tener、eh, una, una afectación en el ingreso del agua al barrio, quizás entraba por un solo lugar、eh, en lugar de entrar por dos o tres lados, con lo cual se compensaba un poco la, la, la presión en los distintos lugares, en la distinta o entrada al barrio. Al reducir、eh, Ingresos, era por eso que iban a tener baja presión, pero una hora que l a tiene que h a e s t a d o solucionado. Con las altas temperaturas, Lorenzo, normalmente se complica un poco, b o r i g ó n Bueno, vimos,、eh, en cuanto a año s en general, hemos sufrido un poco en el mes de enero, siempre y enero, hemos a sido el más sufrido. Después、eh, tuvimos algunas lluvias, hemos incorporado algún pozo más que teníamos ya previsto,、eh, y bueno, estamos、eh, bien hoy,、eh, a pesar de la temperatura. Bien, y bueno, esperemos saber las obras que se vayan completando para el、eh, futuro. Y、no、aquí empezar el, el consejo más que nada para la gente que l o u s e、eh, con, eh, con mucho cuidado el agua, ¿no? Sí, yo creo que es con responsabilidad, creo que la palabra es esa, ¿no? Este, con responsabilidad.、Eh, cada uno este, sabe cuando está este, derrochando agua o está haciendo un uso. De b i d o ¿no?、Eh, con respecto al tema de las, de las piletas, si a l g u o se s t a c pero pincho,、eh, el, el tema es la、pues, utilización de, de algunos productos, eso como para no hacer un recambio muy seguido, d i a m o s Es muy frecuente ver en el, el cordón de la vereda cuando están vaciando la, las piletas y t i r a n el agua afuera para, para hacer un recambio. Es, es, el tema es tratar de. conservarla c o m o p r o d u c t o para que l e a más tiempo. Y como estamos n t e n i e n d o las nuevas redes, con inclusión de d i s t i t o d barrios. Bien, bien. Por el momento no hemos tenido inconvenientes. Hay varios barrios que todavía están faltando, terminándose, lo que serían los conexionados, donde sí、si、hay mucha gente no tenía、eh, realizado la obra interna. Casas, o sea que se van,、eh, día a día se van incorporando nuevos usuarios,、eh, pero hasta ahora están funcionando todo bien. No, no me perdí en ese aspecto.